Pues son las cinco y dos minutos, ya comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Bills! los e los auriculares, y que lo primero que oiga sea esto: este feeling, este ritmo, esta energía positiva que desprende esta canción, este clásico de Marvin Gaye que popularizaron en el 64. Marta Ande Bandelas. Bueno, esta es la versión de David Bowie y Mick Jagger, dos de los grandes. Fue el número uno en el Reino Unido y el número siete en Estados Unidos. Así de fuertes empezamos, bailando. Hombre, en la calle no sé, pero. Las últimas horas del trabajo en el coche, volviendo a casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Jorge Quiroga que nos va a poner al día en el boletín puntual. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Y quién más? Claro que sí, todos vosotros. Contamos con vosotros todas las tardes. Y hoy queremos preguntaros, fíjate. m a d excusas la cosa, ¿eh? ¿Cuál era tu mejor excusa para no llevar los deberes hechos a clase? Anda ya. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kids con Ricky García. Buenas tardes. s o r p r e n d e r o n y no solo por su música, por su imagen, por su feeling, por su filosofía. Se llaman Frankie Goes to Hollywood. Y salimos para Bingo. Bueno, llegamos al Ecuador de nuestra semana. No solo con la moral muy alta, ¿eh? sino con agujetas de tanto reírnos. Y es que estáis desatados. eh Los mensajes que nos hacéis llegar están siendo la bomba. Y hoy hay mucho que hacer, porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, el Día Internacional del Síndrome de s m i t h m a g n i s y además el Día Mundial de los Estudiantes. Y digo yo que menos mal que hay gente estudiando para ayudar en todas estas tareas, y no como Mr. Day, que lleva toda la vida estudiando, como no dar un palo al agua. ¿Y vosotros? ¿Os acordáis de cuando estudiabais? ¿O estudiabais la mejor excusa para no hacer los deberes? ¡Ey! y d e j é m o n o s de cuentos hoy y vamos a desembuchar! ¿Cuál era tu mejor excusa para no llevarnos deberes hechos? Perdí el lápiz. <ríe> Se han mojado con la lluvia y los he tirado. <ríe> ah, pero había deberes. <ríe> Cuéntanoslo: 606-712-658. Toma nota, por favor: 606-712-658. O bien estamos en las redes sociales, te haces seguidor de nuestro programa, de nuestro perfil y nos lo pones por escrito. b o s días, tenemos un presente para todos vosotros para daros las gracias por dejarnos estar ahí en vuestra zona de confort. Hoy tenemos. Atención, un pack fantástico con los amigos de Starbucks. De Smartbox que se llama. Mil y Una Noches. スタジオに行くよ。 Vamos、a pasar ahora un rato muy agradable con los secretos. Y es que hoy se conmemora el vigésimo segundo aniversario de la muerte del cantante y compositor Enrique Urquijo a los 39 años en Madrid de una sobredosis. Fue el bajista de grupos como Toos, Los Secretos y Los Problemas. Considerado como una de las piezas clave de la movida madrileña, su sensibilidad a la hora de componer fantásticas canciones de pop hizo de él uno de los compositores más importantes que ha dado la música española a lo largo de los años. Junto a Los Secretos y a su hermano Álvaro, lanzaron 10 álbumes desde el 80 hasta el 95. Hoy, como homenaje a su figura, rescatamos del disco Adiós Tristeza esta genial canción que se llama Ojos de Gata.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 Si、es dormitorio. Esa noche c a n t た。 「どの辺り?」 was 「あららららららららららららら アニマー、ベビー、<¿Qué? S 2> Till the you Para decir. r s t e i e A Elabio, el gran, único e irrepetible. ¡Stevie! e w o n d e r t o ¿Esto? ¿Esto? o e s e s t o ¿Esto? o e s o ¿Esto? o e s o s t o e s o ¿Esto? o e s s t o e o e b u e n a s tardes! ¡Kiss! s s Double, r o n d double on a heavenly level, r i g h i f a turn up the t o u b l e class o mine, t a your night all the time, seven, four, teeth, i v e the blind, maniac, radiac, winning the game, I'm the miracle, s s e s Away. Don't you invade my home? Best off if you hang、out. To I've he been trapped, and here I'll have to stay. I've done no harm, I keep to myself. There's nothing wrong with my state of mental health. I like it here with my childhood friend. Here they come. Take a me、away. Why do they follow me? It's not the future that I can see, it's just my fantasy. del programa nos decía después de un día duro de trabajo meterte en el coche de vuelta a casa y oír snap que s u b i d ó n se me ha pasado todo el estrés gracias por estar ahí gracias a ti y gracias a vosotros y este que é se te mazo tela también e h Man at work Desde el estudio 5 de XFM para todo el país, poniéndose en órbita. Con la mejor música del mundo, eso sí. Ya sabes que nos encanta, sobre todo, la mejor década de todos los tiempos, los 80. Y tenemos una música de los 80 hoy que wow, te va a encantar. Bueno, vamos a contar con vosotros y empezamos ya. ¿Cuál es tu mejor excusa? ¿Cuál era, vaya? Para no llevarnos deberes hechos. Va, vámonos hasta Cádiz. Ahí está nuestra amiga Patty. Hola, chicos. Hola. Mi mejor excusa ¿Sí? para no llevar los deberes al colegio ¿Sí? era que se me h a b í a olvidado en casa. Pero <risa> lloraba y todo. ¡Ay, Dios mío, por favor! Lo siento muchísimo. Se me han olvidado los deberes. <risa> Oye, pues sí que estudiabas por lo que d veo, ¿eh? pero para Güentista. <risa> Un beso, querida Patty. A Tenemos a Lourdes desde la s e u d u r g e l l en Cataluña. La excusa que di cuando, por no llevar los deberes cuando era pequeña, sí, ¿eh? debería tener unos 10, 11 años, fue、pues、que, que había, mi mamá había tenido un bebé, sí, ¿eh? Eh, o sea, había tenido un hermano. Ay, ay, ay. Y entonces, bueno, pues la profesora llamó a mi mamá y resulta、pues、que mi mamá no había tenido ningún bebé. Ay, ay, ay, ay. Porque yo soy la hija pequeña. No veas tú la que se lió en aquel momento en casa. Pues me llevé una buena reprimenda. Bueno, tú no hiciste los deberes, pero si no había hermanito, es que tu, tu papá tampoco los había hecho, ¿eh? Esto es Play Kiss con Ricky García. a m o h Me encanta el sonido, Matt Con. Este es su exitazo, se llama. Wagon!、Right どうしたらいい No more a c e to play. The winner takes it all. The loser.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 En Kiss. Bueno, pues además de ponerte un montón de buena música, ponerte de buen humor, cambiar tu estado de ánimo, déjame que te dé algún consejito para este fin de semana, por si no tienes planes, ¿vale? Y quieres salir por ahí con los críos, con la mujer, con los críos, con el marido, con los críos y quieres pasarlo bien, te voy a proponer un espectáculo increíble que se llama Cruz de Navajas Mecano Musical Experience. Fíjate, vas a estar frente a ti, el escenario Y una puesta en escena espectacular, con energía, con color. Diez músicos tocando en directo y con nuevos arreglos los clásicos de Mecano. Ocho cantantes, doce bailarines. En fin, un espectáculo de lujazo auténtico, con un despliegue tecnológico que te va a encantar. Vamos, vas a salir con la boca abierta. Visita cruzdenavajas.es y allí, además de informarte de todos los detalles, podrás comprar rápido tu entrada. Mejora tu estado de ánimo.、Oh, yeah. Esto es... es. Hi, this is Madonna. En Kiss,、oh, Ricky García. All、right. Single número uno en el Reino Unido y con Rato e s t e v a l prácticamente plantándonos en las seis, serán las cinco en Canarias. Bueno, ahora llega Jorge Quiroga para ponernos al día. Entre las noticias que nos va a dar, va a ser la de un posible test para irse a la cena de Navidad. Y digo yo, test COVID antes de la cena, test de alcoholemia a la salida de la cena y al llegar a casa, repaso. Qué estrés. Para darte el paro, haz c e menos preguntas. <risa> y a la vuelta, invitada de lujo, Winnie Houston. Esto es Kiss.